un Radiokaset E? Eh? I, no para de poner esa musika En fin, zikero I, alta! Martxan da, irola irratiaren albiztegia Garrasika Astero, asteleen, asteazken Eta ostiroletan iluntzeko bederatzi tatik Amar terdietara Gurekin harremanetan jartzeko Deitu bederatzi lau Lau ogeita bat Iruro geita amar Iruro gei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 Una luna en cada pecho regalaron los dioses a las mujeres madres para que alimentaran de sueño a los hombres y mujeres nuevos. En las lunas de los pechos madres, los hombres y mujeres aprenden a soñar. Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes, a hacerse dignos, aprenden a luchar. Por eso, cuando los hombres y mujeres verdaderos dicen, vamos a soñar, dicen y se dicen, vamos a luchar, vamos a luchar. Vamos a luchar. Vamos a luchar. Vamos a luchar. Vamos a luchar. Vamos a luchar. Vamos Vamos Vamos Vamos Gaixo, gabonen tzuleok hemen gaituzue beste astelen batez garrasika kontrainformatiboan, Irola Irratiaren kontrainformatibo honetan eta bueno, ba, garrasika astelen eta azteazkenetan emititzen den irratzaioa duzue astelenetakoa ba, urten alde batetik -ba, gai internasionalistak edo jorratzen ditugu ba, kontrainformatibo honetan eta beste batetik bebai esan beharra dago bi asterik behin emititzen dela, baina bueno tira Eta este azkenetakoa, ba, orgeratu dela, ba, inguruko albistekin eta asteroko emisioarekin. Ezan bezala... Ba azte azkenetan gabeko bederatzietan, eta errepikapenak, ba aztenetaneko garraxika honen kasuan, ba martitzenetan goizeko 10 aurrera dira. Gero hala ere badoki zue bebai naibestean naibestetan entzun dezake e, programa hau ba sindomio.net/hirola webgunearen bidez. Sí, de luces avanza. Sí, Eta rebeliones del color de la tierra, los corazones florecen. Eta gurekin harremanetan jartzeko modua, egalde batetik telefono zenbakia daukazu, ebederatzi eh? lau, lau bi bat zaspi dena, gero ba, irratzaio nenea ere ba, garrasikap.info arroba gmail.com dena, edo irratiarekin ba, kontaktuan jartzeko irola, irola arroba I edo bestela ba, zapaturo e, jarodearana plaza honetan iralaosoan egiten ditugu naanblatan barrattzaldeko seiiterdietatik aurrera.oso <totipa> inmensz. bat de larraizzu e bozozik ez Eta bueno, gaurko garrasika honetan, ba, betiko lez, ba, tarte txobat ezkeniko diegu albisteei, egi, ala ere gaurkoan ezkara larregi luztatuko, izan ere ba, e, urtarrilaren batean, ba, miabederatzerun da laro eta urtarrilaren batean, ba, altzamendu zapatista eman emanen entzenez, hori ba, xebera gogora ekarri nahi izan dugu programara, eta elkarrizketa bat grabatu dugu, Ba, Txapasekin elkartasun Plataformako kide batekin Luzera jo duena Eta ba, programaren parterik Andien hartuko duena Eta Bueno Horize ba, izango da gaurrukoan Gero azun aukera baduko guere ba, Zartuko dugu efemeridearen bat edo Baina esan bezala ba, Luzer joko du Elkarrezketa interesante horrek Gero azun aukera ...al cenzonte y al canario, si no hay cárceles ni tumbas para el canto libertario. Este es un canto guerrero y también canto de amor, que nace de la conciencia y de nuestro corazón. ¿Quieres cantarlo conmigo? Eleva al cielo tu voz, que las cadenas del alma se rompen con la canción. Bederako gaurko programarekin hasi aurretik bai komentatzea, ba, gaurkoan ba gurekin programantzean rentzun al izango duzuen musika Ba, gaurko okarrizketaren arira bilatu dugun musika dela, beraz ba, altzamendu zapatristaren inguruan ba, idatzitako kantak direla, eta euren artean ba, puntan nahi baldin bauzue, ba, topatu dugun nolan bilduma interesante bat, elfogo hilapalabra, ba hori dizka kanten bilduma. bat dena. Era bueno, hau esan da, baina gaitezke gaurko programarekin, eta gaurko albisten tartearekin, Berai komentatu dizuegu, gaurkoan pixkat bat motze Juan dela Albistean tartea eta bereziki zentratuko gara e, Kurdistango kontuan eta bueno, Basque rengo aste hauetan hainbat ba Albiste komunikatu eta bar plazaratu direlako eta heldu direlako gure eskuetara eta Eta, bueno, ba, azteko, ba, komentatzea, e, kom erakundeak ez, emakumen askatasunerako e, asanbladak, ba, publikatu egin duela komunikatu bat, ba, pixka bat, ba, gaurko egunengo, mo gaur egunengo egoeraren, ba, datu aktualizatuak eta ematen eta larazten, eta, ba, bueno, Ba, kon, esan dutenaren arira, ba, jakari da, dargezit zur nusaibin silopi eta atzirreko erri iri eta probintzietan, ba, bueno, estatuak, e, ba, nola baitz, ba, sistematizatu egindu jarrera bat, aditzera eman izan duena, ba, gerora leku hauetan, ba burutu nolabaiteko operazio militar importantea edo burutu bertzirela, es aurre ikusten zutenak, ba euren artean, ba mediku eta erizain eta bestelako pertsonal sanitarioari ba oporretarako, deskantzuetarako eta abarretarako baimenak ba, eukatzen dizkiete. E, ikasle goitzak e, ustu izan dituzte leku hauetan ba, polisiak sartzeko, es? jartzeko polisiak eta meditarrean zako, gune bezala erabiltzeko. E, Tokedeketak eta dauden edo egongo gongo direntokietan ba, irakasleak ereken du egiten dituzte eskoletatik eta bar. E, polizia eta militarren kontrolak e, etengabeak dira, ba, bai jenteari bai sartzen eta bai irtetzea debekatuz, eta, bueno, be bai aipatzen dute, e, bazken urte hontan ba, e, ekipo militarren horren e, ikuntza, eta esbakarrik ekipoa, ba, bai eta bai, pertsona, bueno, pertsona gedo, ba, soldado eta polizien e, mobilizazioak egin. E, bakurrera ez, e, Turkia barruan dagoen kurdistanera ba, fuertea izan dela. Eta gero, bai aipatzen dute ba, ekainaren zaspitik aurrera ez, ekainan izan ziren hautezkunde ba, hoietatik gaur egunera, ba, berrogeita mabitok edekeda esarri egin direla, ba, kurren, e, bat, e, bon, milioi bat irureun mila pertsonari eragin diotenak, eta ba hauek, de queda hauek 140 pertsona, bueno, el utzi dituzte, uretako gehi emakumeak ziren eta 26ume. E, gero be aipatzen dute ba gaixoak hil direla, es ba algon diren hiri hauetan, ba, pretzio, ba atentzio ba, azkarraren ba, faltagatik. Eh, eta uraren eteteak ere e, aipatu dituzte, man egin direla eta baita telefono sarearen Den komentatugun bezala ba, irakasleak eta erri hauetatik kentzea ba, izan da ba, gobernuaren zeratako e, bat, ez, jarreratako bat, ba, honekin lotu da, evidentemente unben eskuntza ez, eskubidea urratua izan da. Eta aipatzen dute... E, e, comekoek ez, emakume eh, naskatasunerako asanbladako kidek komentatzen dute ba adibidez eh, Amez Hiriburuan zurrausoan ba bertokogune ba, eta eraikin historikoak eta etxe bizitzak kaltetu bombardatu err txikitu egin dituela ejertzu eh, turkoak <coughs> eta bueno beh bai komentatzen dute ez, azken finean ba honek eragin duena ere edo behintzatel asmoa ba eta nola bait, ba es asko baina gertatzen ari dena ere da ba, ba jendea desplazatu eta migratzera, es behartu nahi duela go, turkiako gobernuak. Eh, alde batetik ere aipatzen dute, e, ba, bertokoek, es kurduek ba eten gabe pairatzen dituztela irain gehiegikeriak eta txarrak eta kasu honetan ba aspimarratzen dute e, emakumeen egoera ba geien bat eurak direla honelako erasoen erasoak edo jasotzen dituzenak heldia primero En Chiapas los indios por el maltrato 500 años robados Explotados, torturados Hasta que dijeron basta Y ahora los llaman alzados eta bueno, aurreko datu datuen erakusletako bada, ba, e, bakurreko txirre eh irria, e, atzoko egunera arte urtarrilaren 3 arte, bai adanik 21 egun jarraietako es, setioa bizitzen ari dira herri honetan, esan beharra dago 21 egun dara martzatela, jarraian Setio baten pean, baina aurretik ere bezbelako tokek batzuk pairatu egin dituela, bueno, pairatu egin dituzte bertako biztanlek eta ezagian horren luzeak, baina baita 7 egunetakoak eta, eta bueno, era bueno, iraopen luzekoak orokorrean, ba, pairatu egin dituen herria da Txirreiria. E, eta bueno, Esan bezala, ba, hogeita, hogeita bat egun zera matzaten atzora arte setio egoeran. Eta, bueno, ala ere horren aurrean ba, herriak, er, er, ba, herritarrek jarretzen dute euren burua defendatzen, eta erresistitzen, eta jakinda ez, ulertuta setio honek eragin nahi duen, adela, ba, bertako biztanleriaren desplazamendu totala, Ba, besa mesala es gendea korja raitzen du bere auzoetan eta bere beren herrian, ba eusten, ez? E, horretarako, ez, desplazamendu hori sortzeko asmoz baburutako setio neta harako eh, gobernu Turkiarrak 10.000 soldadu desplazatu ditu eta milaka polizia beresi, ba, e, polizia beresi igual idea bat egitea arren izango lirateke nola baita konparatzea arren ba, erritzen berroziak edo e, guardia zibilaren garren antzeko, ez? Ba, zera bat. Eta, bueno, ba, esan bezala, ala, ba, horren beste e, zera mobilizatu ba, pertsona edo zera mobilizatu arren, Ba, bertako bertako herritarrek jarraittzen dutela resistitzen eta honekala ere egogeita bederatzi hildako utzi ditu ez, Eta hamar mila soldaduenek ezin izan duten oraindik, ba herria eurena egin, ba, bai konfrontamedu hoietan bat hogeita bederatzi zibili egin ditu. eta Bueno, e, irakurri, ben, bat mediotan irakurrialdi izango nagara bera ba Eureta euren artean ba Fiat Newsen edo la en eta resumen del Medio Oriente desde la comidotan ba militarren estrategia, bueno, estrategia edo izan da oinarte ba olango mendiskan herrian dauden mendiska estrategiko batzuk hartu eta bueno, lenaipatu ditugu datu orokor hoietan Ez aipatzen zen bezela, ba, bertako, eh, legun estrategikoa huetan egin duten izan da etxeak eta eta eskola kustu eta eta militarrek eurek okupatu egin dituzte. E, ikusita la ere ez intzutela usoetako resistentzia utzi, ba, bestelako es e, bo, estrategia batera edo taktika batera pasatu ira eta orain eh jersitoturkoa egiten ari dena da no bueno bai, dena da nolabaiteko eraso jarrai, jarraiak burutu eh oso, oso txikorrak izaten ari direnak, es eh nahi dute ba, jendea joatera behartu badie ez da artilleriaren eh sua erailtze dute etxean aurka, es horrek eh 100 ka utzi ditu eta, pues, miaka pertsonak alea igorrian, ez. Eta, ibilgailu armatuekin ere, bon, lehen naipatu gunbezela, ez, uraren eta elektrizitatearen eteteak oikuak direla, eta estrategia honen barroan sartzen direla, ba, artille eh, parkatu ibilgailu armatuekin mandiet, eh, bo, zu eman diete, mo, zu, tiro egin diote, egin diete, ba, urtankei eta elektrizitate zera zerei. Em, esango gotu eskuadroak, baina bai generadorei eta Era de paso, ba, ibilgailu armatu hauen bitartez ez, ba, borrez gora hili batzuen bitartez, ba, herria, oza, jentea herritik joateko mehatzatzen ibili dira, ez. Ala ere, esan dugun bezala jendea geratzen ari da, e e resistitzen eta euren auzoak eta herria bueno, auzoa ketarria defendatzen eta ba, bueno euren gustisa normala den egunerokotasun horretan jarraitzen dute, es? Ba barrikada eta lubaki defenditutako egune horietan ba euren burua antolatzen jarraitzen dute eta bueno ba, ezan besala, egunerokotasun ez, horren barruan ba, erabakitzen eta kudeatzen zelan babestu ba igual jende nagusia eta umeak, eh likagaiak eta bestelako horri ba banak eta ere, ez, euren artean erabakitzen dute eta eta be bai askotan asto egiten zaigulako ba autodefentsa bai barrikadetan egiten dela, baina autodefentsa ere badela, ba barrikada hietan daudenentzako ez baskariak eta prestatzea eta horretarako ere auzoak eurak Ez? Ba, moldatzen dira, tantolatzen dira Eta Aipatzekoa da, bueno Ben baino gehiagotan ustu ja Nikomentatu egula programa honetan Baina beti ere aipatzekoa da e, Zelan Ba, barrikada oietan Ba, emakumeak eta Gazteak diren nagusi En unakzion Koordinada Demonstrando al mundu endel UNA FUERZA ORGANIZADA TENIEN MUY POCO ARMANIDO NI MUY POCOS DETONANTES PERO TREIGAN LA CONCIENCIA Y EL CORAZÓN POR DELANTE JAJAJAJAJAY UNA RECIÓN QUE FRIO SIN TU Pálvora! Para no reconocer El fracaso salinista Compraron televisoras, periódicos y revistas Eta, bueno, hori gaur egun goeraren go ondik norakoak, baina bebaia ipatzekoa da, ba, kado, programa hau prestatzeko, ba, gukuz kusiatzen ibiltzen gara, eta, ba, bueno, neka, albizte hau ekizaten dira, ba, ageriko ondorioak, ez, agian askotan nahiko nahiko komilartean, ez, eskuragarri izan dezakegun, informazioa da. Da bueno, da baina lainer batzuetan gertatzen zaigu, es, kuskutatzen hasten garenean, hasten garela konturatzen. Ba, gausak es direla horren, simpleak agente gehiago daudela implikatuta, es, eta igual relevantzia esberdina daukatenak, eraggin ezberdina daukatenak, ere ezberdina daukatenak e, interes esberdinak ere badauzkatenak, es, ta aibi eskurdistango egoerarekin igual ezaguna egiten zaiguna da, ba, alde bateri ba gizarteak bizi duen ba, egoera, hau, ez e, ba, setioena eta gerra totalaren konzeptuarena e, Turkiako gobernuak berak e, esan duen bezala ba, baina eta bueno eta be ba, bai ez, ba zelan egoera honen aurrean, ba erriek buru bat defendatzen jarraitze duten pekakaren jarrera ordea, ba, geratu dela, piskat ...replegatuta jarraitze dutela kandilmendietan... Kandil ...erreta hilazioaren bidea edo hartu dutela. Hau da, eure jasotzen, dut, emo, jasa, jasotzen ego, di, duten... ...emo jasotzen edo jasaten duten... eraso bakoitzeko erantzuna ematen dutela. Baina bestela hori ez, euren bazetan... ...replegatuta jarraitze dutela. Baina, karo, egoera guzti honen erdian orbitartean... Ba esan bezala ez, bestelakoa jente batzuk topatzen goaz, eta ba euretako batzuk dira takerakunde armatukoak, e, edo bueno, euskeraz kurdistan goaz katasunaren belatzak liratekenak, eta gazteleaz bestela zalkonez dela liberta del kurdistan. Eta, bueno, ba talde hau 2000 hauean sortu zen, Eta ja, euren sorrelatan ikamikak izadan zituzten, euren pekakarekiko jarreraekin, vinkulazioa delata edo etzelata. Eta, baina, bueno, gaur egun berriro albiste izan dira, ba, e, abenduaren hogeita iruan Estambuleko aeroportu baten, eat, Eto, patzen duan, aeroportuaren izen atasango izue. Bueno, sabiak aeroportuan, ez? Ba, bigarren aeroportu importantenean, egondako akzio armatua euren gaina hartu dute. E, akzio horretan esan beharra dago, ba, aeroportuko bilangileile gintzilela. Eroparkatu hori, langile batile gintzela, eta beste bat xauritu egin zela era bueno ba talde hau 2004ean sortu zen momentutik ba ko, Turkiako gobernuaren kontra era 2004 jadanik, jalanik e, ba, ojala gartzelant zegoela ba einraliko isolamendu horren aurka borroka egingo zuen taldebetzat ez agertu zen e, ideia urretan bebai euren asmua Beteanik izan da ba Kurdistanen bizizanden errepresioria eta, ez? Ba, gerra egoera hori gainera gaur egun ba, esan bezala ba Erdoganen gobernuak gerra totalaren ideia hori burutzen ari denian, ba, nolabait, ba, mm, horren isla bat egitea Turkian, ez? Da, da be bai ba, ikusi jakinda eus edo artuta erantzule e, gaur e, bueno, egungo kurdistan goegoeraren erantzule e, importantena, importantetza importantena bezela hartuta e, ez da e, turkiako gobernua ba, bere infrastruktura eta interes enkonra ez jotzen du hori dela eta ba, sentratura edo sentzu horretan asko sentratu as, egin dituz zeuren ekintzak ba interes Ba, turistikoak izan daitezken eta baina baita hori ez, infrastrukturen kontuarekin lotuta dauden hoietan eta era bueno eta ezan bezala ez, bimila eta laueko kon kontekstu horretan sortu iran oia jalan gartzelan zegoela e, konfederalismo demokratikoaren alternativa ez ba, martxan jartzen hasia zegoenean e, ez da hori ez, edo ideia kontzeptu oiek behondiño ba gizarteratzen ari hasi sirenean, ez? Ta gaur egunere honni koztatzen balden bazaigu, ba zaigu, bo, guri kanpoko ikusle bezala ulertzea, ez? Ta barneratzea, ba io, momentu hoietan iguale gizarte kurdua egoera horretan zegoen momentuak gisantzitezken, ta pizkat kontestu horretan sortu ziren. Esan dugun bezala, ba ezergitzi dakigu ba, mm, benetako ba Sorkuntzaren batalde armatu honen sorkuntzaren inguruan, baina ipatu beharra dago ba hori ez, hainbat ba, e, topatuakhal izan ditugun dokumentuetan eta analizietan, ba, pixkat analistaren interesen arabera, ba, perspektiba batetik edo bestetik tzen zaie es, ba hori zelan kandil mendietan daukaten be bai baseak baAC e, puntu tal arte ez diren PKk. Ba, Bestelakoekin zarmatu batzuk burutzeko erabiltzen Ote, duen, ote dituen sigla batzuk, hori alde batetik ba, Bestetik, bai, beste analista batzuk, ba, esate dute Eta okatela inolako zerikusirik Inkluso, tak, erakunde armatu honen ba Hori pekakaren, ez, politikarekin edo pekakaren estrategiarekin Ba, mm, E, ados etzeuden militantek sortutako talde bat ote den, ala ere, ba, akiguna da, Bim, e, bimila eta bederatzean inguru hauan, bueno, azkenen urteotan, egon diren negoziak eta, bo, pekaka eta estatu turkuaren negoziak eta hoien harira, e, pekakak, otsalanek berak, e, bestelako erakunde armatuei ba, ekintzen nola gelditze bat edo eskatu zietela ba, ez, euren negoziak eta aurrera eraman alizateko eta kera kundea armatuak e, kasu horretan, ba, erabaki egin zuen, ba, bere kintza armatua bertan bera ustea oingos eta izan bezala orain albiste izan dira berriro ere, e, abenduaren nago gehi eta iruko e, izan ere eurek E, plazaratu duten komunikatuan, esaten baitute dute ba, ez fase berri baten hasiera dela, esan bezala, eto komunikatu hori ere erabili dute ba, ja argi usteko edo saiatzeko behintzat argi usten euren pekakarekiko vinkulazio eza, eta euren autonomia osoa, ez euren objektiboak eta bar zehazteko eta euren ekintzak aurrera eramateko. Eta esan bezala, ez eta gehiago, Ge, gehiago markatuz euren diferentzia ba hori incluso esan da pekakaren jarrera azkenengo e, urteetan izan dela nahiko humanista euren izenean e, esan bezala beste agente bat eta Agian bateak, ez, puntuta arte izan daitezken, eol duko diren izaten ziozer determinantea, e, zikinduko duten nera ikitzen ari den bidea, edo, ze puntuta arte horregongo diren, ez, ba, batzuen ekintzek besteenekin, ze puntuta arte horrek diren edo hori ikusteko dago, eta, ba, esan bezala, ezer gitsi dakigu e, platzaratu duten azkenengo komunikatuan arkita garbizat edute euren asmoa dela kurdistan askatasunaren alde ez, borrokatzea, eta turkiako gobernu eta horretako turkiako gobernu fasistaren kontra egitea, eta bere interesen kontra. Eta, bueno, ba hori ba segu jarrituko gukuzkuziatzen, ea, lortzen dugu honetan aditua den ez, norbait gurea ekartzen, edo adituat, bat referentzia geitxo gaitxoa lortu ditzakena, beha esan bezala. Aipatzen genuen, gehien bat, bebai, ohar gaitezen, hor ba, kampuan ematen diren borrokak eta gertatzen diren kontuak, ba, batzutan, ba hori, inkluso konrainformazioaren zera hartzen dugunean, ala ere askotan bertxio simplifika simplifikatuen arekin geratzen garela, Era ba, atzean gauza gehiago, jente gehiago, talde gehiago, eta hori esan dakoa, ez? Interes, asmo eta behar ezberdinak daudela, ez? Este gobierno embuzero Dezian noso mexicanos que eran puros extranjeros Ni la Era bueno hau gaurko salbisten kontuekin ekarri bergeni zuen dena, esan dizu ez es? hau gaurkoan motz joango Gonzalezela garrantzi, bo, leku desendartuko duelako elkarrizketa. Musika pizkatxo bat eta segituan gaurko elkarrizketa altzamendu zaparistaren inguruan. Ya, se mira, eu Combatiente zapatista El camino marcará A los que vienen atrás Vamos, vamos, vamos, vamos adelante Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita De todo el esfuerzo de los zapatos es un compa de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, Caixo Gabón. Caixo, muy buenas. Bueno, y bueno, sí, pues con él, como ya hemos estado hablando, y vamos a hablar hoy sobre el alzamiento zapatista y bueno, y en realidad sobre todo un devenir, ¿no?, de la lucha de los zapatistas desde aquel enero de 1994 y un poquito antes también. Y bueno, bueno, porque exactamente la excusa de esta conversación era que el día 1 de enero... Se celebró ya el no sé cuántos 22 años, aniversario del alzamiento zapatista y, y bueno y <ríe> pues sin más ni más vamos a entrarle al trapo y vamos a hablar un poco precisamente eso no de esos orígenes del alzamiento zapatista que bueno, qué situación se vivía un ¿no? poco antes en las comunidades zapatistas cómo se llegó a la situación de que se diese este alzamiento Sí, pues claro, el, el alzamiento fue el 1 de enero de 1994, porque es el momento en el que entra en vigor el Tratado Libre Comercio con, entre Estados Unidos y, y México. Entonces, este es el punto en el que deciden decir ya basta. Pero había detrás hubo un trabajo que llega, pues podemos remontarnos a los años sesenta, Eh, una época en la que en México hay mucha actividad política uh -huh. y acaba con una gran represión. En esa gran represión huyen muchos grupos políticos que habían, eh, desaparecen y uno de estos eh, llega a Chiapas, llega a la selva de la Candona, uh -huh. eh, Y es donde surge allí el ZLN en base a unos, digamos que muy, durante muchos años pasan eh, conversando con con los indígenas que allí estaban, uh -huh. los diferentes indígenas de que pueblan la selva lacandona uh -huh. y, y empieza a haber un proceso de organización en las comunidades indígenas. Uh -huh. Esto a lo largo de muchos años que pasaron, también muchos años que pasaron estos grupos en la noche, de que ellos dicen. Uh -huh. Eh Y bueno, y, y se empezó a organizar, surge el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, uh -huh. eh, la comandancia del ZLN, empieza a ser integrado por indígenas, porque al principio este Ejército de Liberación Nacional que llega de fuera eran criollos, eran indígenas y no gente que venía de las ciudades, uh -huh. y son los indígenas que empiezan a formar parte y son los que empiezan a construir el zapatismo como tal. Uh -huh. y, y bueno, y cuando llega el 1 de enero, bueno... Cuando llega diciembre del 93, eh, pues pues surge la, la idea de levantarse, ¿no? Hay una discusión en las comunidades sobre qué pasa o no, y al final se decide que, que el ejército saldrá Ajá. y toma y tomaron las cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas. Ajá. Tamirano, Cosingo, San Cristóbal, eh, Tuzla y Las Margaritas, me parece que son. Ajá. Y... Y bueno, y a partir de ahí empiezan 12 días de guerra hasta que hay manifestaciones en todo México, especialmente en el DF, uh -huh. y para que llegue la paz. Y, y dice el EZLN y, y el Estado de México también, hay un cese de, de la hostilidades, de las hostilidades eso es, uh -huh. es la palabra. Sí, bueno, antes cuando estábamos probando la entrevista también estábamos comentando ¿no? que esto fue como un momento muy relevante... Porque precisamente eso, ¿no? Durante los últimos años se había estado haciendo un trabajo, pues, ¿no? Como has dicho, ¿no? En la noche, que dices? Sí. ¿no? O, o sea, había ese movimiento, pero que era bastante clandestino, y digamos que a partir de este alzamiento es cuando ya ese um, se da un paso uh -huh. adelante, ¿no? De alguna manera, y se sale de esa lucha clandestina para empezar uh -huh. a construir otra manera de vivir, ¿no? O a sí. recuperar, no sé, hasta qué punto ahí es una construcción puramente original o también se está recuperando, ¿no? Toda una manera de vivir, de actuar, y etcétera Claro. Eh, salen, digamos, que en, que en el momento ese o sea, estuvieron miles de indígenas organizándose sin, sin decir nada y cuando realmente tiene éxito este levantamiento porque nadie sabía, nadie, nadie se esperaba nada cuando de entre la selva por la noche y en la madrugada empiezan a salir miles de indígenas armados. Era mm -hmm. algo totalmente inesperado. Y, y es a partir de entonces cuando se les hacen visibles empieza a haber una comunicación con la sociedad civil, con la sociedad internacional uh -huh. y, y sus formas de autogobierno se hacen ya visibles y, y duras porque uh -huh. ya pueden decirse aquí está, tienen nombre, ¿no? Uh -huh. y, y es donde empieza ya la, su propia forma de autogobierno uh -huh. y diferenciada del mal gobierno de, del Estado mexicano. Sí, porque igual un poco las dos líneas han sido igual más relevantes durante todos estos años de, desde el alzamiento. No, por un lado, no sé cómo se ha ido desarrollando y conformando esos autogobiernos o esas ¿no? juntas del buen gobierno. Mm. Y por otra parte también el tema de la represión no y de la guerra de baja intensidad que ha seguido llevando a cabo el gobierno mexicano contra las comunidades. Entonces... Eh, bueno, eso, no acabas de comentar cómo se empieza a abrir todo este movimiento que había sido clandestino hacia la hacia la sociedad civil, ¿no? Hacia el mundo en general. Pero bueno, cómo si podemos profundizar un poco más en cómo se va conformando, cómo se ha ido creando, cómo se ha llegado hasta el funcionamiento actual, ¿no? de estas juntas de buen gobierno. Claro, en, en sí lo que, lo que siempre está basado en el zapatismo es que las comunidades son las que se gobiernan a sí mismas, o sea las comunidades me refiero a, a las aldeas que hay en medio de la selva o en los altos de Chiapas en las montañas, Pequeñas comunidades de 20 familias uh -huh. que a la vez están organizados en una entidad administrativa mayor que sería el municipio, pues seriamente comunidades o así. Uh -huh. Y el modelo zapatista, estas se organizan actualmente en, en los caracoles. Antes, durante la época de alzamiento, ¿no? pues en, se llaman a, los aguas calientes. Ajá. Uh -huh pero bueno, la idea es que son esas comunidades las que se organizan, las que se gobiernan a sí mismas y las que gobiernan a, a lo que podríamos llamar los gobernantes, ¿no? A los que a los que son los que mandan, a los que están en los juntas de buen gobierno, es decir, los caracoles, en los, en los antiguos aguas calientes. Ajá. Entonces, Es esa forma, en vez de ser un gobierno el que promulga leyes y los habitantes los que tienen que cumplir, Ajá. son los habitantes los que dicen, esta ley le queremos, ¿no? Y queremos que lo hagas de esta manera, uh -huh. y que esto se rija así. Uh -huh. Entonces, completamente completamente al revés todo. Uh -huh. Es como darle la vuelta al modelo democrático, uh -huh. totalmente. Y, por ejemplo, en eso, ¿hasta qué punto, por ejemplo... Porque, claro, antes también cuando estábamos ahí charlando y así, has comentado el tema de que es un sistema de gobierno anárquico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el sentido de que es eso, no son esas bases las que deciden como quieren y otra cosa es que tenga que haber representantes, ¿no? Pues para gestionar a unas escalas igual un poco más superiores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o cuando tienes que entrar en contacto quieras que no con gente que igual está un poco más lejos, etcétera. Pero hasta qué punto, por ejemplo, se pueden llegar a dar o se han dado confrontaciones en el sentido de que Por ejemplo, en algunas comunidades se hayan decidido llevar a cabo ciertas leyes, ¿no? Y en otras, no. Si eso genera tipos de conflictos o... No, en verdad no, porque todo tenemos que pensar en lo súper básico. O sea, los conflictos que hay en una comunidad es los conflictos que hay aquí en un pueblo cotidiano de, de si esta valla no me deja pasar a mí con el carro o, o yo qué sé. Entonces, son cosas que se solucionan en... En la, propia, en la propia vida común y si esos problemas no se solucionan en esa vida común sí que se lleva la junta de buen gobierno que puede actuar como como una juez ¿no? en, en conjunto pero pero nunca bajo unas leyes muy estrictas o, o tal eh, por ejemplo un modelo que existe en las, en las comunidades, el modelo de la cárcel que existe está sobre todo, al principio se hacía como para los, la gente que se emborrachaba porque en las comunidades está prohibido el alcohol y lo que ponían era la llave por fuera de la celda y cuando el que estaba adentro estaba suficientemente ebrio, o sea, estaba bien para poder abrir la puerta al suelo, se podía ir. Entonces, es un poco eso, otra forma de justicia propia, propia todo está mucho más ligado a su propia tradición, es una forma de, o sea, de, de autogobernarse, pero desde su tradición, desde sus formas, ¿no? Entonces, igual es un poco difícil digamos crear un marco legislativo al que podamos entender nosotras como, ¿no? como lo que podríamos hacer aquí o algo así o qué podríamos hacer nosotras en Europa, sino que es algo que viene en su tradición, ¿no? Igual que es que los gitanos tienen también sus propios códigos morales o los beduinos en, en los desiertos que viven también tienen sus propios ritos tribales de justicia y de todo, ¿no? Entonces, es eso Pero bueno, podríamos decir que sí que tiende más a precisamente a no ser punitiva, ¿no? Eso. Y también igual con la intención de que precisamente esa propia comunidad no se desfragmente, ¿no? Por Claro. Entonces, no no existe tal, como tal medios de represión para, para controlar a alguien, ¿no? Uh -huh. Entonces, más que nada pasa sobre cómo qué se deciden si sí que que esa persona puede hacer para para cumplir lo que ha hecho mal, ¿no? Ajá. Uh -huh. O tal Pero si sí no hay tantos actos de crímenes o así, realmente ha pasado alguna vez pues de que alguno haya plantado marihuana o cosas así, no sé si ha pasado mucho, que haya entrado alcohol y se resuelve de otra manera. Sí que si esta actitud pues sigue, pues puede haber un momento en el que se le decía echarse de la comunidad, uh -huh. se le expulse de la lucha, se le expulse de la organización y se tenga que marchar al otro lado. Ajá. Uh -huh. No, pero bueno, no son cosas que podría pasar en cualquier lugar, en verdad, y que no suelen pasar. Uh -huh. Y bueno, has comentado lo de la prohibición que existe en las comunidades de beber alcohol, uh -huh. ¿no? y antes eso hemos estado hablando que era como uno de, lo, de las líneas rojas que las mujeres zapatistas ¿no? pusieron uh -huh. a las comunidades para, para asegurar su participación. Uh -huh. Y bueno, pues si podemos ahí, a través de este detalle, pues ir entrando un poco en el tema de bueno, cómo ha sido la participación de las mujeres En la lucha zapatista, ¿cómo es hoy en día? ¿En qué punto está? Sí, pues pues digamos antes del alzamiento y así, pues pues fue cuando se fue creando un poco, ¿no? Pues de comunidad en comunidad fueron pasando para para empezar a crear su propio modelo y las mujeres ahí tomaron voz y dijeron, bueno, si queréis que las mujeres formemos parte de la lucha, formemos parte de la organización, tenéis que aceptar las leyes de las mujeres. Una de ellas fue la de la prohibición del alcohol, que es una de las que más ha quedado, más de las que más eh, se entiende al zapatismo como ahí no se consume ni alcohol ni drogas, ¿no? Uh -huh. Las drogas son por temas del narcotráfico, de no queremos que nos... que díganos es que son narcos y el alcohol viene porque porque durante mucho tiempo se pagó a indígenas que trabajan en el campo, se les pagaba con alcohol. Uh -huh. eh, muchos tenían problemas de, de alcoholismo lo cual de derivaba que a las familias no les llegara comida para alimentarse porque se les pagaba el alcohol que bebía el hombre y que el hombre alcohólico maltra maltrataba, había violencia de género dentro de las familias, ¿no? Uh -huh. Entonces esa fue una forma de, de cortar con ese machismo llegado desde, desde la colonización uh -huh. a través del alcohol, ¿no? Y... Y bueno, después ha habido mucha representación, o sea, muchas mujeres importantes dentro del zapatismo, la comandante Ramona es una de ellas, ¿no? Uh -huh. Pero dentro del, de la comandancia general de ZLN hay, hay mujeres y y, y tiende y la idea es que participen cada vez más mujeres y, y se fomente mucho la participación a nivel de las bases, ¿no? Uh -huh. Sí que podemos decir que hay, hay comunidades en las que la participación de mujeres es muy reducida, ...pero en las en otras sí que, que es muy importante, ¿no? Uh -huh. ¿no? No puedo decir datos porque creo que no existen... ...ningún uh -huh. tipo de registro de datos de qué comunidades o esto... ...porque no, no hacen... Uh -huh. ...pero bueno, poco a poco no es como, como ellos dicen... ...que pues van caminando y van encontrando... Uh -huh. ...sí que ha habido muchas discusiones quizás con feministas occidentales... ...llegadas de fuera que igual no encuentran lo que se pensaba... ...que iba a ser el movimiento feminista dentro del zapatismo... Pero es por eso, porque ellos van caminando lentamente y, y bueno, van mejorando. Uh -huh. Y van mejorando muchas actitudes y muchas cosas, muchos temas del lenguaje también. Se van cuidando cada vez más desde los comunicados que se lanzan. Uh -huh. Entonces, bueno, es lento, pero van caminando. Y bueno, es el tema del tiempo Yo creo que sí. si luego tenemos una buena excusa Lo retomaremos, ¿no? Porque sí. también hemos estado hablando de la percepción del tiempo Y los debates, etcétera, etcétera y A nosotros ya parece que una asamblea que dure más de tres horas No queremos suicidar, ¿no? Y eso <risa> hemos hablado antes de que es un poco diferente En estas comunidades Pero pero bueno, habíamos mencionado Que otro de, lo, de las líneas así igual como más... Muy importante, es uno de los temas más importantes cuando hablamos del zapatismo también es el tema de la guerra de baja intensidad. Pero igual antes de entrar al tema en concreto ¿no? de la represión, las agresiones que sufren las comunidades indígenas zapatistas, igual antes porque yo igual entiendo que también puede ser un tema que está en cierta manera relacionado y eh, bueno el tema de, la, de las multinacionales no como han intentado entrar en, en chiapas antes hemos mencionado no está el tratado de libre comercio que fue como ya el, el detonante de bueno, el detonante o uno de los motivos ¿no? para que se acelera el alzamiento eh, cuál ha sido la estrategia o ¿Cómo se han comportado estas multinacionales? que al final de cuentas tenemos ahí la selva lacandona, un pozo de todo tipo de materias primas y un, un sitio muy estratégico también de, como zona de paso para mm. Latinoamérica. ¿Qué tipo de confrontación o cómo han actuado estas multinacionales ¿no? en el territorio zapatista una vez que se dio el alzamiento? Pues han tenido dos, dos herramientas principales. Por un lado, los proyectos de desarrollo económico En ellas se marcan el Proyecto Mérida y el, y el antiguo plan Puebla-Panamá, ahora el Proyecto Mesoamérica. Este cambio es porque antes iba de Puebla hasta Panamá y ahora alcanza hasta es todo México hasta hasta Colombia. Eh, este es atrás, pues, simplemente de la del cambio de paradigma para entrar y que las comunidades entren en un desarrollo para que las zonas de México también urbanas entran al desarrollo que viene desde el norte. Y el otro es el importante, digamos, que es el plan FANAR, el antiguo plan Procede, porque uh -huh. hubo una antigua versión que también como el plan Mesoamérica, o sea, el plan Puebla-Panamá acabó uh -huh. mal y tuvo que volver a reinventarlo. Uh -huh. Y esto se trata de un cambio de, de la tenencia de la tierra, de cómo se tiene la tierra, de la propiedad porque en Chiapas, bueno, en México o sea aparte de la propiedad privada las tierras de propiedad privada como en todos lados existen uh -huh. existe un modelo que viene de la Revolución Mexicana la de comienzos de que acabo en 1912 uh -huh. pues son los ejidos estos ejidos digamos que son grandes terrenos que son divididos en lotes uh -huh. eh, son como tal las propiedades de la comunidad pero cada lote pertenecen en usufructo a una familia. Uh -huh. Esta familia los, los puede heredar dentro de su propia familia y los trabajan, pero no pueden ser jamás vendidos. Ajá. Uh -huh. Eso se puede además vender como ejido. Entonces lo que hacen las multinacionales cuando llegan allí es que se encuentran con que, aunque consigan engañar a uno a dos, no pueden uh -huh. porque tienen que engañar a toda la comunidad para poder comprarles y arrebatarles su tierra. no uh -huh. Entonces al final lo que hacen es directamente engañar como al ejidatario, que digamos el representante de la comunidad en sí uh -huh. y los que firman los papeles legales. Uh -huh. Nos engañan a uno y se lo llevan a todo. Entonces después entran las comunidades en resistencia y empieza una lucha por defender esto y como tienen el papel de que el legislatario posiblemente comprado con alcohol muchas veces sigue pasando y uh -huh. eh pues hay una confrontación directamente con el gobierno, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado están también las las tierras comunales, que son las que las que fueron digamos liberadas, o sea, durante el alzamiento militar de, del 94. Uh -huh. Se liberaron tierras y esas sí que son digamos de gestión común, uh -huh. de la comunidad, y lo que le sacas para la comunidad y no para una familia, ¿no? Uh -huh. Pero el principal es elegido y, y es lo que intenta acabar con ello el plan Fanar para poder que todo sea vendido, todo pues es comprado y vendido. Vamos, vamos, vamos adelante para que salgamos en la lucha porque nuestra patria y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. nacionales también en el tema de macroproyectos a los que se les está haciendo frente no porque al final las multinacionales muchas veces también el interés que tienen más allá y aliadas con los gobiernos es la de igual no tanto terrenos para mi propia fábrica no como asegurarnos una vía no por la que poder acceder o sacar mercancías tal ¿no? Ajá. y qué lucha ha habido frente a macroproyectos que se han querido llevar en a cabo en esa zona tan estratégica sí, que es es la, la, y... la principal lucha de todas las comunidades todas las comunidades prácticamente tienen un megaproyecto que les afecta entonces pues son resistencias eh, sobre todo lo que encontramos en en la comunidad o sea, en, en Chiapas ahora mismo, uh -huh. en la selva de la Candona son por un lado una, una resistencia, una autopista que se quiere construir desde Palenque hasta San Cristóbal uh -huh. que cruza por numerosos ejidos y que quieren ser arrebatados y también proyectos de, de ecoturismo y después eh, minería y hidroeléctricas. No ha llegado aún el fracking, sí que hay proyectos pensados de fracking para Chiapas, sí que han llegado, por ejemplo, Veracruz está plagada de pozos uh -huh. eh, y después, bueno... Ay, pues se me olvidó, cuál es el otro. Se me ha olvidado ahora. <risa> lo de sí, el... los ecoturismos y esto igual ibas a comentar. Eh, sí, el, el, eco, el ecoturismo también, las cascadas de Agua Azul, hay una comunidad zapatista también en Resistencia allí que surgió prácticamente nueva por este problema. Fueron muchos jóvenes a aprobar esa comunidad para poder ejercer una fuerza de resistencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en, esta, en esta lucha, digamos por un lado no es solo la lucha contra las multinacionales, sino contra sus hermanas y hermanos indígenas que han sido comprados por esas multinacionales, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde también un poco los modelos de, de la guerra de baja intensidad mal llamada, porque es, no es para nada baja intensidad, sino que uh -huh. es la guerra de desgaste integral, uh -huh. que viene de los últimos, o sea, viene desde los manuales de la CIA uh -huh. que se que se han hecho para para controlar la zona, ¿no? y que se están desarrollando como si nos puedes explicar qué es lo que sí. que que cuál es esta confrontación armada que sí que se está dando, ¿no? en cierta manera. Hmm. Por un lado, digamos que este estos manuales tienen dos formas. Una la, la que es puramente armada, ¿no? que que ya no es tanto en sí lo militar porque sí que existe, o sea, en todo Chiapas hay una gran presencia militar uh -huh. en todos lados. Pero los que en sí llevan a cabo estas acciones son grupos paramilitares que en sí son indígenas, entonces son presentados en la prensa como riñas entre indígenas. Cuando estos, estos grupos paramilitares son ordenados desde los, los tres niveles desde, de gobierno del mal gobierno ¿no? desde, desde la república hasta el estado hasta el municipio ¿no? uh -huh. se puede necesitar una orden a, a un pagando a, uh -huh. a estos cuatro comandos para que hagan un ataque sí uno de los o sea, hay actos en sí sobre todo de hostigamiento de, de amenazas continuas a comunidades en, en muchos lados pero el año pasado por ejemplo hubo un ataque muy potente en la comunidad de la realidad donde Ajá. está el caracol de la realidad uno, uno de los núcleos del zapatismo Ajá. en el que se asesinó al comandante alco al, al, al compañero galeano no el comandante galeano eh, que es otro. Y, y además destruyeron la clínica autónoma y la escuelita zapatista uh -huh. ¿no? y, y bueno pues esto es como modelo no de cómo de como directamente mediante la fuerza pues pues atacan no a las comunidades uh -huh. mediante el hostigamiento les hacen sentir miedo y además son comprados es decir en los lugares donde hay presencia zapatista el gobierno lanza ...lanza ciertos paquetes de ayudas en los que si tú te sales de la lucha pues te dan te dan luz, te dan una casa, te, te dan te uh -huh. mandan unos alimentos, te mandan un dinero uh -huh. hasta que claro, hasta que se acaban en los lugares donde no hay lucha zapatista estas ayudas nunca llegan, ¿no? uh -huh. En cambio, por eso son uno de las herramientas y cuando estos gente de las comunidades zapatistas se salen de la lucha son atraídas hacia el paramilitarismo, ¿no? uh -huh. Directamente porque Después llegas a las comunidades indígenas de todos lados y te sorprende que, que realmente está muy politizado porque todas forman parte de un o de un partido político, es decir, o del PRI o del PAN o del PRD, o están unidos a organización, uh -huh. a lucha zapatista o otros tipos de organización. Uh -huh. Están las abejas de Acteal, que son, digamos, tienen una estructura mucho más ligada al cristianismo. Uh -huh. son ellas en verde en vez de hacer el ZLN lo que lo que hacen es rezar por ejemplo <risa> bueno. pero bueno tienen sus formas también tienen formas de autoorganización formas de autogobierno y, y también son son potentes uh -huh. eh, o por ejemplo san sebastián bachajón que hace poco tuvieron un episodio también de violencia por parte del estado porque están en resistencia a la autopista de, de palenque san cristóbal ¿No? Entonces, ya no solo lo, la resistencia del ZLN o de las comunidades zapatistas, sino hay una resistencia indígena muy grande uh -huh. y muy diferente ¿no? también en, uh -huh. en todo Chiapas. Y te quería preguntar, porque claro, hemos hablado un poco ¿no? de los principios, de los orígenes del alzamiento, de... hemos hablado de los 12 días de guerra que hubo ¿no? y de, esas, de ese cese de uh -huh. las hostilidades... Pero sí que es verdad que hemos dejado como un poco aparcada la historia, ¿no? de el desarrollo histórico, por si de alguna manera, y, y creo que ni hemos mencionado uno de los primeros puntos igual importantes después del alzamiento, que fueron los acuerdos de San Andrés, si no me claro. confundo. Digo, porque igual ese fue el momento clave, no después del cese de hostilidades, el momento en el que se creó un cierto tipo de estabilidad. no O sea, quiero decir, se empezaron luego a desarrollar estas dos líneas Que hemos, eh, ya, pues la guerra de baja intensidad no por un lado y las juntas del buen gobierno las maneras de gobernarse empezaban a desarrollarse un poco a partir de ese momento claro. entre comillas de estabilidad no situación sí. normalizada bueno más bien cuando cuando acabó esa estabilidad cuando acabó no porque cuando decimos que bueno cuando cuando llega al esas hostilidades ahí empieza unos diálogos uh -huh. eh, son los diálogos de, de paz que se llevan a cabo en la catedral de de San Cristóbal de las Casas uh -huh. y, y son moderados por, por Samuel Ruiz que es el sacerdote que está allí uh -huh. y después, uno muy importante en el que después se hará el, el Centro de Derechos Humanos de o sea, Bartolomé de las Casas no uh -huh. es el principal nexo entre o sea, que ayuda digamos en temas de derechos humanos a las comunidades zapatistas uh -huh. eh, de, de lo que sale de esos diálogos es que se va a hacer eh, se van a hacer los acuerdos ...digamos, se van a llevar un San Andrés... ...se van a llevar a cabo unas negociaciones... ...para para sacar adelante como unos acuerdos, unas leyes... ...que precisamente lleven a cabo lo que va a ser la, la paz, ¿no?... ...o sea, que se lleven a cabo los, los acuerdos en Andrés... Ajá. Eh, ...esto consta de, de cinco mesas... Eh, ...que bueno, la primera mesa es derechos indígenas... ...después hay otra que es democracia y justicia... ...otra mesa que es para las mujeres otra que es proyecto de, de reconciliación en Chiapas y así, pero bueno, dura la, solo si llega a la primera mesa en verdad, Ajá. se sacan unas cos, unas, una serie de, de leyes, una serie de propuestas para llevar a cabo otra vez, el, el, esa es la, de, la del tema indígena, no la de derechos y, y reconocimientos de la cultura indígena, Y, pero nunca llegan a ser aprobados son llevados después a la corte y ahí se echan para atrás uh -huh. y, y es cuando se rompen el diálogo entre el ZLN entre las comunidades indígenas en resistencia y entre el Estado vuelve ¿no? uh -huh. eh, bueno, a ver hostilidades hacia las comunidades y empieza entonces el ZLN y no sé el ZLN sino las comunidades es donde empiezan ya a formar su autogobierno porque ven que es imposible uh -huh. llevar un acuerdo entonces hay un momento de ruptura entre el Estado y y la resistencia de zapatista en Chiapas y es justo ese momento no uh -huh. en el que no se respeta ni siquiera la primera mesa de las 5 que iba a haber uh -huh. siendo que desde la sociedad civil se dice si se aprueban y desde también un fuerte apoyo de las bases de apoyo zapatistas uh -huh. Uh -huh. Bueno, y hemos hablado también del centro lo acabas de comentar ¿no? Así sobre la creación de el centro de derechos humanos Fray Bartolomé Las Casas Y, y bueno qué papel ha tenido no un poco en todos estos bueno, inicios por de alguna manera desde el alzamiento de zapatista y desde la creación no como acabas de comentar durante los acuerdos de san andrés del eh, centro de derechos humanos robertto lomé las casas qué rol ha tenido no qué lugar ha cumplido el Centro de Derechos Humanos, ¿no?, en toda esta lucha que han llevado a cabo los zapatistas. Por un lado, digamos, bueno, tendrían como dos principales trabajos. Eh, uno es llevar a cabo, las o sea, lanzar las denuncias de las juntas del buen gobierno, cuando hay un ataque paramilitar o cuando hay hostigamientos en una comunidad, se hace una denuncia formal en las juntas de un gobierno estas son estas son digamos que las juntas de buen gobierno están en los caracoles que es la conexión entre el mundo zapatista y el, y el y la sociedad civil y, y entonces en sociedad civil digamos que es fray bartolomé de las casas se llevan a Fray bartolomé en los que hay unos servicios de, de abogados de, de sobre todo de traducción porque pensemos que muchos indígenas no hablan castellano no hablan castilla como ellos lo llaman y, y son son desde el fraiva donde se lanzan a A la demás sociedad, pues donde, por ejemplo, a Chiapas nos llegan la denuncia del fraiva de, de tal cosa y nosotros entonces podemos ir... Antes aquí en Bilbao había un, un consulado mexicano, han cerrado este año pasado, han cerrado y se han ido, ya no hay nada. Ahora queda en Barna, en Barcelona hay uno. Y, y bueno, lo que hacemos es eso, ¿no? Pues poder denunciar. es una de las partes, llevar a cabo denuncias de derechos humanos, de lucha de derechos internacionales, ¿no? Y por otro lado están los campamentos civiles por la paz que se llaman... Estos se tratan de que desde el año 94 se empezaron a crear en muchas comunidades una especialmente hay una, una crisis mayor, hay mayor hostilidad entre paramilitares, entre mucha presencia militar como Ajá. tal, ¿no? Okay. Y, y tal, entonces se crean esos campamentos que son simplemente lugares los que van gente de, o mexicanos de las ciudades o gente de, sobre todo europeos, llegan muchos, o de, o de América del norte, de otros de otros lugares de, de América del Sur, de América Central y de, y de Asia, y precisamente es el hecho de que haya observadores internacionales, digamos, o sea, gente que esté observando, que no actúe, pero que sí que, que mire, uh -huh. lo que hace es que esas tensiones, digamos, son apaciguadas, ¿no? Porque... Porque, digamos, es como... ¿qué, ¿Qué hacen estos guritos? ¿Qué hacen los blancos estos aquí, uh -huh. no? Sí. ¿Y por qué hay gente mirando, no? Entonces, pues, igual un paramilitar le le da más miedo llevar a cabo una acción. Entonces, Ajá, el sí. hecho de que haya presencia internacional en estas comunidades donde hay mucho, mucho esto, pues pues realmente puede llegar a salvar vidas, puede evitar que haya un conflicto. Uh -huh. O sea, no es que se trate de vamos a ayudar a los zapatistas a, a pelearnos con esta gente, sino vamos a evitar el conflicto. Uh -huh. Y vamos a dejar que las comunidades, en medio de evitar ese conflicto, puedan desarrollar su autogobierno. Uh -huh. Vamos a lo largo del tiempo, ¿no? Uh -huh. pues, Ahora nos ha llegado desde el FRAIBA, ha llegado a Chiapas Esquina, ha llegado a más a más colectivos de solidaridad que que no hay suficiente gente llegando, está viendo muy poca gente y realmente estos campamentos civiles por la paz están un poco así temblando uh -huh. y necesitan más, que llegue más brigadistas a Chiapas, hacen falta. Uh -huh. Bien. Eh, claro, ahora me surgen dos preguntas para hacerte, realmente no sé cuál de las dos es la que con la que mejor ordenado podríamos seguir, pero bueno, pues me voy a tirar a la piscina y haciendo, ya que antes hemos comentado, ¿no?, El tema de que la percepción del tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y como también has dicho, ¿no? más eh, A lo largo de la entrevista has dicho un par de veces, ¿no? Lo de que se camina despacito, ¿no? Y que uh -huh. siguen caminando, pero... Eh... Bueno, entonces hemos estado hablando, antes de hacer la entrevista, ¿no? Del tema de cómo las asambleas, o sea, completamente asumido que la asamblea es el marco de decisión y si eso tiene que llevar días y días llegar a un consenso, pues es lo que toca, ¿no? y eh, pero Ay, sí que también a cuenta de eso antes cuando hemos estado preparando la entrevista te come te he preguntado y sí que me parece que igual es interesante rescatarlo ahora el tema de, de precisamente que apuro o no con qué apuro o no se vive la situación no política o social quiero decir antes te pregunta preguntado no o sea no tienen la percepción ...de que en cualquier momento pudiesen eliminarlos del mapa... ...te he hecho antes la pregunta y te la vuelvo a hacer ahora... ...para así tal... ...sí, yo creo que realmente no... ...porque precisamente sí que existe una... O sea, ...existe una conversación global con el resto del mundo... Eh, ...existen medios por los cuales... Eh, ...poder transmitir lo que está pasando en esas comunidades... ...existen en México... ...existe una gran cantidad de medios libres... ...y, y de muy buena calidad... ...muy buenos compas que están trabajando en estos puntos... Y entonces realmente cualquier cosa que puedan hacer el, go el, el gobierno, el Estado mexicano va a ser sabido mundialmente al cabo de, de horas, ¿no? Lo que tiene la magia de Internet y, y que llega a todos puntos del planeta, incluso hasta los lugares más recónditos de la selva lacandona, es capaz de ampliarse una voz. Entonces, precisamente ese miedo a lo que global la reacción global que puede tener una masacre de esa categoría, pues realmente es, es impensable que puedan hacer algo así en Chiapas, además nos cuenta que la selva lacandona, pues es como, yo qué sé, pero será la mitad del Estado español, es un lugar enorme, es una selva enorme, en la que hay como un montón de comunidades en resistencia, en diversos puntos, y yo qué sé, tendrían que, sería como regar medio Estado español con Napalm o algo así, no sé, sería una acción increíble, una bomba nuclear o algo así, para poder realmente, ha habido masacres. En Acteal, en Atenco, donde ha llegado el estado el, el, directamente los militares y han masacrado cientos de personas y, y han causado el terror. Pero realmente que pueda haber una destrucción completa es realmente impensable ahora mismo, toda la fuerza que tiene. Lo que sí que vayan ganando puestos en esta guerra de, de desgaste integral, ¿no? Y eso es lo que se trata, precisamente, ahora y bueno, justo también has comentado no ahora, respondiendo a esta pregunta del tema de, de la magia del internet etcétera mm. y bueno, hemos hablado también de cómo el Centro de Derechos Humanos de las Casas se ha encargado también mucho ¿no? de hacer de altavoz de lo que estaba pasando y precisamente cuál es la postura ¿no? o, qué, o cómo se ha reapropiado o trata de reapropiarse en ¿no? el movimiento zavarista de, de estos medios de comunicación visto que es igual una de las piedras angulares también de que pues la verdad que es interesante porque a pesar de que de que en si sí las comunidades no tienen acceso a internet no tienen realmente radios buenas ni nada de esto pues hay redes comunitarias hay cosas que van que van teniendo y que ellas pueden gestionar, que es difícil para, el, para, pensemos en gente indígena que se dedica desde que nace a la milpa, al sí. campo y poco más, ¿no? Pero bueno, se han hecho congresos de hacktivismo desde el principio y se ha tenido muy en cuenta esto y, y sí que es más que nada pues apoyo de diferentes lados, no un apoyo que que, que, que hablaba el antiguo Marcos, ahora es el el subcomandante galeano después de la muerte del compañero galeano se cambió el nombre y se puso subcomandante galeano pues él hablaba una vez dando las gracias a un chaval que cuando fue el levantamiento en Estados Unidos abrió una pequeña página donde contó lo que estaba pasando en Chiapas ¿no? Uh -huh. y que fue como una cosa muy potente porque de repente llegó a muchos lugares del mundo y les dio la protección de Que otorga el conocimiento no uh -huh. rompió el silencio el, el silencio en el que han estado 500 años sumidos los, los indígenas en toda américa latina en todas las vía yala uh -huh. entonces es el primer punto de ellos no romper el silencio romper con el olvido y a partir de ahí empezar a construir uh -huh. y eso las redes eso es lo que le está dando las redes de internet las redes sociales no uh -huh. en un punto muy importante en europa por ejemplo se construye el portal de De Europa Zapatista, un portal donde donde se difunden noticias y donde se comparten, digamos, actividades de, de los numerosos colectivos y plataformas de solidaridad con México, Chiapas y el zapatismo que estamos en Europa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, como esto existe en varios lados, ellos tienen otra herramienta que es radiopozol.org, donde también puedes ver cosas, ¿no? Y, uh -huh. y bueno... Y yes, yes, existen muchas cosas y realmente han andado mucha potencia a esto en, en torno a, a lo de estar en red con, con los otros mundos, ¿no? y seguir nuestra que vivamos por la patria, vamos a por la libertad. Vamos, vamos, vamos, vamos. A arrasikant zuten ari zarete Irola Irratiaren kontrainformatiboa en 7.5ean eta bueno gaur gurekin ki elkartasun plataforma goqui devalu elkarrizketaren tarte honetan berarekin ba Goraekarri nahi izan dugu miaberatzen da larroa urtarrilaren bateko altxamendu zapatizta eta horren bueno, inguruko hainbat eta hainbat kontuekin ba, kan dukontuen ari da jarretuko dugu hitz egiten orain txedela batean. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, Para que salgamos en la lucha bande Porque nuestra partia in necesidad de todo el esfuerzo de los zapatistas. Vamos vamos vamos vamos adelante para que salgamos en la sub adelante porque nuestra patria ardita y necesitada. Sí, de todo de reflexión históricos, ¿no? Es precisamente la esta declaración de la selva Lacandona y que es un momento en el que precisamente se empieza a hablar de esas otras estrategias, o, sea, o esa otra nueva estrategia, ¿no? en el que empezar a trabajar también en mm. red el... si ¿Sí nos puedes hablar un poco de qué mm. cambio de, de lógica o eso, de estrategia ha supuesto ¿no? pues, la suya pues, declaración Sí, esto surge en 2006 creo que fue, que unas lecciones y, y digamos que el zapatismo entonces pues ya se encontraba en una versión absoluta, en una versión absoluta hacia el Estado mexicano eh, habían roto completamente entonces lo que ellos lanzan ahí es la otra campaña a partir de esa otra campaña unida la sexta creación de Selva Lacandona digamos que es, es como la última de las declaraciones que se han hecho que han lanzado desde allá y digamos que ella se recoge como una visión que tiene los zapatistas sobre ellos mismos, sobre México sobre el mundo, sobre el futuro no hay una serie de, de análisis políticos, sociales ¿no? uh -huh. que, que son muy básicos y que pueden ser compartidos o sea que no son Como el zapatismo, ¿no? Como no son las varias de zapatismo, sino que son unos principios morales, éticos, políticos muy básicos uh -huh. que pueden ser compartidos por cualquier lucha que se considere a abajo y a la izquierda, ¿no? Como dicen ellos. Uh -huh. Entonces, en torno a eso, lo que crean es como una conversación con, con la sociedad civil, que ellos llaman, con el resto de gente que hay en México y en otras partes del mundo, acerca de... Bueno, de cómo, de cómo llevar a cabo una lucha, ¿no? Global, en cómo unir fuerzas, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí ya directamente se acaba la otra campaña y lo que sale es La Sexta. Uh -huh. La Sexta como un grupo internacional, digamos, más en sí como es una red, uh -huh. una red de apoyo en la que, pues igual en Europa no es tan fácil ver si no estás muy metido, ¿no? Si no formas dentro de, de una... De, de un colectivo social con México, con los zapatistas. Uh -huh. Pero bueno, tú vas a México realmente es una forma de decir... Eh, yo soy yo soy adherente a la sexta, ¿no? pues Y es una forma de decir, ah, vale, pues tú eres como compa, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, como decir del rollo, algo así, ¿no? <risa> algo así sería, no sé. Pero es un poco eso, como que a través de eso, de decir soy adherente, no es como decir, vale, pues entonces más o menos sé eh, de, de dónde vas, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, dentro de este marco de lasta de la sexta, sexta. como para o sea, qué tipo de dinámicas se han llevado a cabo no porque antes hemos estado hablando de que ha habido encuentros a nivel ¿no? mundial hmm. y qué tipo de dinámicas o cómo se ha intentado tejer Ese, ese esos puntos de encuentro ¿no? claro, lo que en la sexta es fuerza eso, porque se había hecho alguna vez se hizo el encuentro intergaláctico que lo llamaron, que llamaban incluso a participar a gente de otros universos y planetas no llegaron pero bueno, ellos lo intentaron también, también tendrían que ir despacito que sí, ¿no? sí, sí, bueno, me bueno, pues pues la... llegan dentro de unos años ¿no? sí, claro, hasta que llegue el mensaje pues aparecen Pero bueno las últimas que se han hecho fue que sí que se marcaron ya dentro de la sexta ¿no? porque se se hicieron entre el Cni que es el Congreso Nacional indígena que surgió a partir de los acuerdos en Andrés como una unión de todos los indígenas de México ¿no? para llevar para luchar por los acuerdos en Andrés y el ZLN y por otro lado pues la sociedad civil. Estuvo también por ahí organizando el Chantiolín, que es un centro social ocupado en Ciudad de México, muy potente, con, con unas, unas actividades y las que mucha lucha diaria. Y y bueno y la última que está hecho es el seminario eh, del pensamiento crítico contra la edad contra la hidra capitalista, que precisamente esto es lo que son como son encuentros de debate político, de debate también muy filosófico, sobre, sobre todo este último fue muy filosófico y se sacan de sacan unos dossiers o unos mínimos programas de lucha conjunta, ¿no? O, o marcos de actuación. Entonces también son puntos de encuentro de diferentes luchas, de diferente gente que están de diferentes lados, ¿no? y donde se empiezan a surgir nuevos proyectos, ¿no? Uh -huh. Como si cuando hacemos aquí, organizamos jornadas de X, ¿no? Pues también va un poco eso. Pero ellos, cuando hacen esto, siempre es pensando en lo global, ¿no? Uh -huh. Mucho. Uh -huh. Porque además tienen la capacidad de llegar. Después del levantamiento se han hecho muy famosos al uh -huh. final, ¿no? Y, y es lo que te da la capacidad de poder lanzar un mensaje, de lanzar más que un mensaje en sí, de quedar un día para charlar, ¿no? Uh -huh. Ellos pueden quedar un día para charlar, cosa que igual otras no podemos hacer aún. Uh -huh. <ríe> y... Sí, bueno, en este tema de lo de los encuentros también antes preparando la entrevista comentabas como en esos encuentros, por ejemplo, ha participado gente pues eso, ¿no? Que ha ido de diferentes partes del mundo con perspectivas, no lo que has dicho antes, ¿no? Que igual todos de abajo a la izquierda, pero dentro de esa abajo a la izquierda hay muchas opciones y claro. muchas y, y justo y yo te comentaba, ¿no? el tema cuando pues decías de entre gente así que ha podido llegar a participar, ¿no? Pues como Gente del Comité Invisible también ha participado en algunos de estos encuentros y así, y hablábamos de eso, ¿no?, de que dentro de ese melancho, esa mezcla loca que pueda ser el abajo a la izquierda, ¿cómo podía llegar a darse, no?, ese diálogo igual entre una gente, por poner el ejemplo del Comité Invisible, ¿no?, que hablan precisamente de nos quieren obligar a gobernar y no no, no nos vamos a dejar, ¿no?, o algo Ajá. así, con un movimiento como el de los zapatistas que está porque lo que propone son las juntas del buen gobierno ¿no? y cómo y cómo se dan esos diálogos hmm. incluso del PKK, del pkk en las últimas estuvieron los, los, del, PKK, los del algunos del PKK allí con, con banderas y todo hmm. y, y bueno lo que en realidad yo creo que, que podemos decir es que que es como la frase que ellos tienen de, de que lo que quieren es un mundo donde quepan muchos mundos. En verdad, pues igual Comité Invisible, el PKK es otro mundo, no uh -huh. son mundos diferentes, pero lo que se trata es de poder encontrar un mundo global en el que esos mundos sean respetados, ¿no? uh -huh. más allá de lo que hace el capitalismo, que es un imperialismo absoluto, sobre todo sobre todo en las formas de pensamiento y formas de producción. Uh -huh. Entonces, En sí donde se encuentran precisamente es es en el enemigo no hay nada que nada más que un enemigo común no uh -huh. que es en sí el capitalismo entonces bajo eso podemos encontrar numerosas luchas muy diferentes con objetivos diferentes pero que realmente pueden convivir uh -huh. porque porque lo que buscan es autogobierno o su, sus formas, ¿no?, uh -huh. y, su, y la creación de su mundo. Uh -huh. Pero precisamente lo que permiten esas formas anticapitalistas debajo de la izquierda, las formas de la sexta, uh -huh. es que es que precisamente pueden crear un mundo donde quepan muchos mundos, donde no choquen, uh -huh. ¿no?, y donde cada uno, donde cada, cada una, cada grupo, colectivo, nación, lo que sea que sea ese mundo, puede llevar su propio camino y su propio caminar y su propio descubrir, uh -huh. ¿no?, Y se trata de eso, de que podamos caminar, ¿no?, Ajá. un poco. Y, bueno, por ir terminando la entrevista, la verdad es que esta, esta, esta pregunta igual tendría que haber sido la que se hubiese quedado para el final, porque la respuesta <risa> ha sido muy redondita. Pero pero sí que es verdad que nos estábamos dejando en el tintero un par de cosas que son más a nivel de vida práctica, de que al final han sido... ¿no? me imagino yo cosas que se han ido mmm, recuperando o creando ¿no? durante todos estos años de desde que existen ¿no? las comunidades zapatistas eh, bueno, desde que las comunidades salieron ¿no? de esa oscuridad por <risa> que es el tema por un lado cómo se ha desarrollado el sistema ¿no? de sanidad por decir de alguna manera de un sistema entre comillas ¿no? o sea como <risa> y la educación Y lo digo también porque justo no creo que sea justo casualidad que en el ataque en el que fue asesinado no el compañero galeano también fueran claro. no atacadas estas infraestructuras de la propia comunidad. No creo que sea algo gratuito. Y bueno, si nos puedes explicar un poco también, por lo menos por mi parte ya para terminar de hacer preguntas, pues cómo se han ido ¿no? creando esas alternativas o esas esa sanidad indígena y esa educación indígena. Sí, es muy interesante. Bueno, ya no solo la no sanidad de educación, sino también agroecología, porque también hay un proyecto muy grande de agroecología en torno al proyecto zapatista. Entonces, lo que hacen, digamos, es es cómo se aprende, ¿no? Por la, la salud, es, se trata de, de recuperar las formas tradicionales de, de medicina, de la medicina maya, Eh, la educación es otra una educación diferente basada en, en pues como podríamos entender más la, la educación libre ¿no? pues pues sin cursos eh, es, eh, donde las materias se comparten y así pero lo interesante es como cómo van nutriéndose no porque digamos que los que son profesores los que son eh, los, los educadores los que son lo, los médicos los que son los que Los expertos en agroecología lo que se convierten son en, también en, en promotores que forman al, a los que van a sustituir. Entonces, así como en las juntas de buen gobierno los cargos son rotativos, también en, los, en las posiciones de eso de salud, de educación, de agroecología, también son rotativos. La idea es que que la gente pueda pasar de un cargo a otro. Incluso ha habido promotores de salud que primero han sido educadores o... O uh -huh. incluso gente que ha hecho las tres vertientes, ¿no? Uh -huh. eh, mujeres que son al árabe, que también son educadoras y tal, cosa que igual hace 20 años en pensar una comunidad zapatista, o sea, una comunidad indígena, perdón, uh -huh. que una mujer pudiera dedicarse a otra cosa que no fuera, que no fuera la casa. Uh -huh. Eso, por ejemplo, es un avance muy grande que ha llevado el zapatismo, en que las mujeres toman... Ya no solo los cargos políticos, sino cargos de... O sea, trabajos como sí. tal, tra trabajos importantes. Sí, y al final como espacios de sabiduría, ¿no? O sea, que final sí. conocimientos que la propia comunidad eso. siempre pone en valor porque son cosas que revierten, en claro. que las mujeres estén ahí también. Más allá de las parteras o las hueseras, que igual sí que son, tradicionalmente más más han sido mujeres, pero bueno, lo importante es eso, su llegada a la educación, su llegada a la agroecología y, y otras uh -huh. formas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y intorno ahí además establecen pues pues nuevos proyectos pues en Ventic existe un una una cooperativa para tratar el tema del café, porque uh -huh. aquí por ejemplo vendemos se venden café del que se trae de Ventic. Uh -huh. eh, porque en la realidad o en otros lados donde no hay cooperativa, donde no, no existe suficientemente producción o donde no, no no se puede llevar a cabo eso, pues viven de los de los coyotes que les compran el café a precios ridículos, ¿no? Uh -huh entonces bueno, es una de las formas que tienen también ellas uh -huh. de salir bueno, pues realmente es un tema que da para estar hablando horas y horas y sí. horas así que seguramente durante este de esta temporada algún otro día os invitaremos a que os volváis a acercar eh, a los compas de la plataforma ¿no? de Solidad, la plataforma vasca de solidaria con Chiapas Pero bueno, nosotras también, siempre que en nuestro programa, nos suele gustar dejar el último momento no para vos, para vosotras, para las invitadas, para que nos digáis cualquier cosa que se nos haya escapado. Y, y bueno, también igual para recordar ¿no? ese tema de lo de las brigadas y cómo también está haciendo un poco ¿no? sí. tanta gente por allí. Sí, pues como he dicho antes, nos llega una carta hace poco de Fraiva Que, ...que está llegando muy poca gente de, de todos lados... ...hay muy poca gente que llegue a Chiapas de brigadista... ...para ir los campamentos civiles por la paz... ...entonces deciros que, que en Chiapas Equin... ...la plataforma vasca soñar con Chiapas... ...además de hacer charlas, que vamos a sitios... ...organizamos zapajallas... ...nuestra principal labor son son los talleres de brigadistas... ...estos los, los hemos ido haciendo en mayo... Es un taller que dura dos días, en el que viene mucha gente y en el que estamos compartiendo y se hacen diferentes dinámicas que se llevan muy a gusto ¿no? para poder formar en lo que es el papel de brigadista. Pero que además, si hay gente que, yo qué sé, pues yo ahora me da la venada y me quiero ir a Chiapas la semana que viene, bueno, es muy, el mes que viene pues nos mandan un mensaje, nos dicen y quedamos un día y hacemos un taller de una tarde. Yo cuando me fui a Chapas, por ejemplo, dice así, quedamos una tarde y y es una chapada enorme de todos los temas así super express, pero bueno, te vas con, con el aval, te damos un aval con el que después te puedes presentar en Fraiva y ellos te ponen en contacto con las comunidades y te dan ya más allí con otra gente y formas un grupo, o sea, que tampoco pasa nada por ir sola o o no, buscar un grupo, para no hacer falta pues ir sola, pues en cualquier momento del año a Chiapas, y, y te están esperando, o sea, que si quieres participar, avisarnos, nuestro correo es chiapas, con TX, arroba nodo 50 punto y pues para cualquier cosa, para si queréis hacer una charla en el Gasteche, o, o alguna actividad, organizar una zapajaya en algún lugar, en algún pueblo de Euskal Herria, en el que sea, pues nos decís, y por pues ahí nos pasaremos a contar cosas Exactamente Pues nah. es que ricasco por haber estado con nosotras Es que ricasco a la Irola por estar ahí también Y lo dicho, a esto nos han guiado muchas cosas en el tintero, así que ya retomaremos Lo veremos, lo veremos Venga, es que ricasco, <risa> Gaurkoan, bueno, agenda edo efemeriden tartea bezanda izaten den atalonetarako, ekarri nahi izan dugu gogora, Nikolasa Kintreman Kalp Kalpan, para katu emakume maputxea, e, bera 2008o e, abenduaren hogeita zeian, e, hilik agertu zan, irureta malaburte zituela, Bere etxe inguruetan, itota, eta, bueno, antza iztripu bat izan zen gertatutakoa. Eta, bueno, balkarrina ba, izan dizuegu gora, izan ere, ba, emakumea oso, ba, ba, putxen artean, ba, e, ba, oran, Ba, bozera maio dirigente importantea izan baitzen, eta berapeste batzuekin batera, ba endesa enpresak biobio e, -bio ibaian egin nahi zuen e, presaren aurkako borroka zuten aurrera. Eta, bon, ba, ezan bezala, ba, maputxen artean oso horatutako dirigente indigena bat, izan zen e, Nikolasa, kintreman eta, bueno, ba, gaurkoan azkenean ba, programa usua bebaidara magunez horrela korrika eta presaka ba, gubagoaz e, bi aste barrora arte e, orduan urtariaren emberetzira arte nahi baldin bauzue, bortan ba, izango gaitu zue ba, ba, munduan zeharreko albiste eta kontu ezberdinak zeuen ganatzen beraz nahi izan eskero hurren arte